Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh, creyentes, cumplan sus compromisos y obligaciones con Allah y con los hombres. Se les permite comer la carne de los animales de rebaño, salvo lo que se les menciona en esta misma sura. No se les permite cazar animales si se hallan en estado de consagración para realizar la peregrinación ciertamente a la dictamina lo que quiere oh creyentes no profanen los ritos de Adá relacionados con la peregrinación ni los meses sagrados ni los animales destinados para el sacrificio ni dejen la práctica de adornar tales animales con guirnaldas para distinguirlos del resto de los animales y para que sean pues respetados. Y respeten a quienes se dirigen a la Casa Sagrada la Kaaba en busca del favor de Alá a través del comercio y de su complacencia realizando la peregrinación. Una vez finalizada la peregrinación y el estado de consagración para esta, se les permite casar. y que el rencor que sienten hacia quienes les impidieron llegar a la mezquita sagrada no los haga transgredir los límites ayúdense los unos a los otros para alcanzar la piedad y el temor de Allah mas no se ayuden en el pecado y en la transgresión y teman a Allah ciertamente Allah es severo en el castigo se les prohíbe comer la carne del animal encontrado muerto la sangre la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea alá se les prohíbe también la carne del animal que muere afixiado golpeado despeñado o corneado y la carne del animal que haya sido devorado en parte por una fiera salvo si lo sacrifican antes de que muera Se les prohíben los animales sacrificados en altares de piedra dedicados a falsas divinidades. También se les prohíbe tomar decisiones a través de la adivinación. Todo ello es una abominación y su práctica conlleva la desobediencia. Hoy quienes rechazan la verdad han perdido toda esperanza de hacerlos renegar de su religión. No los teman, pues y témanme solo a mí. Hoy he completado su religión y mi favor sobre ustedes. Y he escogido el Islam como su religión. Y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por necesidad extrema, sin intención de pecar, entonces Allah es indulgente y misericordioso. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de qué les es lícito comer. Diles: Se les permiten todas las cosas buenas que no son nocivas ni han sido adquiridas de manera ilegal. Y lo que capturen para ustedes los animales de presa, instruidos para la caza de acuerdo con lo que Alá les ha enseñado. Coman pues de lo que capturen para ustedes y mencionen el nombre de Alá cuando lo suelten para cazar. Y teman a Allah. Ciertamente, Allah es rápido en la retribución de su recompensa. Hoy se les han hecho lícitas todas las cosas buenas, así como los animales sacrificados por quienes recibieron las Escrituras, como también se les permite a ellos que se alimenten de lo que ustedes hayan sacrificado. También les son lícitas en matrimonio las mujeres virtuosas de entre los creyentes, y las mujeres virtuosas de quienes recibieron las escrituras antes que ustedes si les entregan unos bienes como maher con la intención de casarse con ellas no como fornicadores ni para tomarlas como amantes y quien reniegue de su fe habrá echado a perder todas sus buenas acciones y en la otra vida estará entre los perdedores oh creyentes cuando se dispongan a rezar Lávense la cara y los brazos desde las manos hasta los codos inclusive. Pásense las manos húmedas por sus cabezas y lávense los pies hasta los tobillos inclusive. Y si están en estado de impureza sexual, purifíquense con un baño completo. Si estuvieran enfermos o de viaje, o alguno de ustedes viniese de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua purifíquense con tierra limpia y pura sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación alá no quiere ponerlos en dificultades sino que quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos Y recuerden la gracia que Allah les ha concedido, el Islam, y el pacto al que se comprometieron con él cuando dijeron al profeta, jurándole fidelidad a aceptar la religión. Oímos y obedecemos. Y teman a Allah. Ciertamente, Allah conoce lo que encierran en sus corazones. Oh creyentes, manténganse firmes en la verdad por Allah y cumplan sus obligaciones para con él y sean testigos justos. Y que el odio que sientan hacia quienes rechazan la verdad no les impida actuar con justicia. Sean justos, pues es lo más cercano a la piedad. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. Alá ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y una gran recompensa. Y quienes rechacen la verdad y nieguen nuestras alejas y las pruebas que les ha traído Muhammad, serán los habitantes del fuego. Oh creyentes, recuerden el favor de Allah sobre ustedes cuando unas personas quisieron agredirlos y Allah lo impidió. Y teman a Allah y en él depositan su confianza los creyentes. Ciertamente Alá estableció un pacto con los hijos de Israel y designó a doce líderes de entre ellos y les dijo Estaré con ustedes dándoles mi protección y apoyo. Si cumplen el Salat entregan caridad creen en mis mensajeros y los apoyan en la verdad y gastan parte de sus bienes en la causa de Alá buscando su complacencia. Perdonaré sus pecados y les voy a dar y los haré entrar en jardines por los cuales corren ríos pero aquel de ustedes que niegue la verdad después de esto se habrá extraviado del camino y habrá quebrantado el pacto y los expulsamos de nuestra misericordia por haber roto su compromiso e hicimos que sus corazones se endureciesen alteran el significado de las palabras de la torá y olvidan parte de lo que en ella se mencionaba y no dejarán de traicionarlos salvo unos pocos de ellos pero perdónalos y no tengas en consideración lo que hacen ciertamente alá ama a quien hace el bien y también establecimos un pacto con quienes se llamaban a sí mismos cristianos pero abandonaron parte de lo que mencionaban sus escrituras y suscitamos entre ellos entre las diferentes sectas que surgieron la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección y Alá les informará de lo que hacían y los juzgará por ello ustedes que recibieron las escrituras judíos y cristianos ciertamente les ha llegado nuestro mensajero Muhammad que les expone muchas de las cosas que ocultaban de las escrituras a la vez que pasa por alto muchas otras cuya explicación no les aportaría ningún beneficio En verdad, les ha llegado, de parte de Alá, una luz y un libro esclarecedor, mediante el cual Alá guía por los caminos de la paz a quienes buscan su complacencia, los saca de las tinieblas y los conduce hacia la luz de acuerdo con su voluntad, y los guía por el camino recto. Ciertamente, quienes dicen que Alá es el Mesías, hijo de María, niegan la verdad y y han caído en la incredulidad diles oh muhammad quién podría evitar que allah acabara con la vida del mesías hijo de maría de su madre y de todos los habitantes de la tierra si así él lo quisiera y solamente a allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos él crea lo que quiere y es todopoderoso Los judíos y los cristianos dicen: Nosotros somos los hijos de Dios y a quien es más ama. Diles, oh Muhammad, ¿por qué los castiga entonces por sus pecados? No son sino unos seres humanos más de entre su creación. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y solamente a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Y a él es el retorno el día de la resurrección. Ustedes que recibieron las escrituras, judíos y cristianos, ciertamente les ha llegado a nuestro mensajero Muhammad, que les aclara la verdad después de un tiempo sin profetas, para que no puedan decir que no habían recibido la llegada de ningún portador de buenas nuevas ni de ningún amonestador pues ahora ha llegado a ustedes un portador de buenas nuevas y un amonestador muhammad y allah es todopoderoso y recuerda a tu gente oh muhammad cuando moises dijo a su pueblo pueblo mío recuerden el favor de allah sobre ustedes ha hecho que surjan profetas de entre ustedes los ha hecho dueños de su libertad tras haber sido esclavos y ha concedido lo que ninguna otra nación de su tiempo había recibido con anterioridad pueblo mío entren a la tierra santa que alá ha dispuesto para ustedes y combatan a los incrédulos que viven en ella y no huyan de la batalla o se convertirían en perdedores en esta vida y en la otra contestaron Moisés En ella viven unas gentes corpulentas y aguerridas. Y nosotros no entraremos en ella hasta que ellos salgan. Si salen, entonces entraremos. Dos hombres que tenían temor de Alá y a quienes él había agraciado haciendo que obedecieran a su profeta les dijeron: "Entren para atacarlos por la puerta de la ciudad. Si lo hacen así, serán los vencedores." y depositen su confianza en Alá si de verdad son creyentes dijeron Moisés no entraremos nunca mientras permanezcan en ella vayan tú y tu señor y combatan ustedes dos nosotros nos quedaremos aquí Moisés dijo señor solo tengo poder sobre mí mismo y sobre mi hermano Aarón juzgue entre nosotros y Sepáranos de las gentes rebeldes, Alá dijo: La Tierra Santa les estará prohibida por 40 años, durante los cuales vagarán errantes por la tierra. No te apenes, pues, por las gentes rebeldes, y narrales, oh Muhammad, la verdadera historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una ofrenda a Alá y solo fue aceptada la de uno de ellos. Entonces, Aquel cuya ofrenda no fue aceptada, Caín dijo al otro: "Tem por seguro que te mataré." El otro, Abel, contestó: "Alá solo acepta las ofrendas de quienes son piadosos. Si extiendes tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Alá, el Señor de toda la creación. Prefiero que cargues con el pecado de haberme matado." así como con el resto de tus pecados para que seas de los habitantes del fuego pues tal es el castigo de los injustos entonces caín sintió en su interior el impulso de matar a su hermano y lo mató y pasó a ser de los perdedores en esta vida y en la otra y allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para enseñarle cómo esconder el cadáver de su hermano Caín exclamó: ¡Ay de mí! ¿Acaso no puedo hacer como este cuervo para esconder el cadáver de mi hermano? Y pasó a ser de quienes se arrepienten. Por este motivo, decretamos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni sembrado la corrupción en la tierra, sería como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salvara una vida sería como si hubiese salvado a la humanidad entera y ciertamente recibieron la llegada de nuestros mensajeros quienes les trajeron pruebas claras de la verdad no obstante a pesar de ello siguieron cometiendo delitos en la tierra el castigo que alá ha decretado para quienes combatan a alá y a su mensajero atacando a un pueblo musulmán y extienda la corrupción en la tierra es el de la pena de muerte o la crucifixión o la amputación de la mano y el pie opuestos o el destierro tras haber sido sometidos a un juicio justo y haber sido declarados culpables por la autoridad competente Eso supondrá una humillación para ellos en esta vida y en la otra recibirán un castigo terrible Salvo quienes se arrepientan antes de que los capturen. Pues sepan que Allah es indulgente y misericordioso. Oh creyentes, teman a Allah y busquen la manera de acercarse a él a través de la obediencia y luchen por su causa para que puedan triunfar y prosperar. Ciertamente, quienes rechacen la verdad, aunque poseyeran todo cuanto existe en la tierra, y otro tanto similar y lo ofrecieran a cambio de liberarse del castigo del día de la resurrección no les sería aceptado y tendrán un castigo doloroso querrán salir del fuego pero no podrán salir de él y tendrán un castigo permanente al ladrón y a la ladrona amputénles la mano en retribución por lo que han hecho y como castigo ejemplar de parte de Alá y Alá es poderoso y sabio Pero si se arrepienten después de haber obrado injustamente y se enmiendan obrando con rectitud, Alá aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. ¿Acaso no sabes que a él pertenece el dominio de los cielos y de la tierra? Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Y Alá es todopoderoso. Oh mensajero, No te aflijas por quienes se apresuran a rechazar la verdad de entre quienes dicen creer, pero cuyos corazones no creen. Y entre los judíos hay quienes se complacen en escuchar la mentira y escuchan a gentes que no han estado presentes en tus reuniones. Alteran el significado de las palabras de sus escrituras y dicen: Si lo que Muhammad dictamina está de acuerdo con lo que han tergiversado de sus escrituras, acéptenlo. Pero si no, tengan cuidado y no lo acepten. Y a quienes Allah quiere extraviar por rechazar la verdad, no podrás ayudarlos, oh Muhammad. Esos son aquellos cuyos corazones Allah no quiere purificar por su obstinada incredulidad. Sufrirán la humillación en esta vida y en la otra sufrirán tendrán un castigo terrible escuchan la mentira y consumen lo ilícito y si vienen a ti para saber tu parecer sobre un asunto oh muhammad dales tu veredicto o aléjate de ellos sin interferir pues no buscan la verdad si no interfieres no podrán hacerte ningún daño mas si juzgas entre ellos hazlo con equidad Ciertamente, Alá ama a quienes actúan justamente. ¿Y cómo van a querer que dictamine sobre ellos cuando tienen en la Torá el veredicto de Alá sobre lo que disputan? Y después, cuando les das tu dictamen, si no les complace a pesar de ser el mismo que aparece en la Torá, se desentienden. Esos no son creyentes y ciertamente Revelamos la Torá como guía y luz, mediante la cual los profetas sometidos a la voluntad de Alá juzgaban entre los judíos, así como sus sabios y rabinos, por ser ellos custodios del libro de Alá, la Torá, y testigos de la verdad que contenía. No teman, pues, a la gente, y temanme a mí, y no cambien mis preceptos por un vil beneficio. Y quienes no juzguen conforme a lo que ha hablado ha revelado, serán los verdaderos incrédulos. Y en ella, en la Torá, les prescribimos vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y la aplicación del talión para las heridas. Pero quien perdone la aplicación de tal ley como acto de caridad, expiará así sus pecados y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, esos serán los injustos. E hicimos que Jesús, hijo de María, siguiera los pasos de los profetas enviados previamente al pueblo de Israel, confirmando la Torá que había sido revelada con anterioridad. Y le concedimos a Jesús el evangelio que guiaba hacia la verdad y esclarecía los preceptos de Alá y confirmaba el contenido de la Torá y era una guía y una exhortación para los piadosos que quienes recibieron el evangelio juzguen según las leyes que Alá reveló en él y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado esos serán los rebeldes por desobedecer a Alá y por preferir la falsedad a la verdad y te hemos revelado a ti Muhammad el libro el corán con la verdad confirmando el verdadero contenido de las escrituras anteriores y para que prevalezcas sobre ellas juzga pues entre los hombres conforme a lo que Allah ha revelado y no sigas sus deseos pues te apartarías de la verdad que has recibido a cada comunidad hemos decretado una legislación y un camino claro y si alá hubiera querido habría hecho de ustedes una sola comunidad con una misma religión y legislación pero quiere ponerlos a prueba a través de lo que les ha concedido y compitan en las buenas acciones todos retornarán a alá el día de la resurrección y él les informará sobre lo que discrepaban y juzga entre ellos según lo que alá ha revelado y no siga sus deseos y ten cuidado no sea que te desvíen de algo de lo que Allah te ha revelado y si se desentienden del juicio que emite sobre ellos debes saber que Allah quiere castigarlos por algunos de sus pecados y ciertamente muchos son rebeldes por desobedecer a Allah y preferir la falsedad a la verdad acaso desean ser juzgados por la ley previa al islam ¿Y quién es mejor juez que Alá para la gente de firme convicción? Oh creyentes, no tomen a los judíos y a los cristianos por protectores y aliados. Ellos se apoyan y se protegen mutuamente. Y quien los tome por protectores y aliados, será uno de ellos. Ciertamente, Alá no guía a la gente injusta. Verás que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía corren hacia ellos buscando su protección y amistad y dicen como excusa tememos que nos ocurra alguna desgracia como la derrota de los musulmanes a manos de los idólatras pero puede ser que Alá depare una victoria o les haga saber una decisión suya y se arrepientan de lo que ocultaban en su interior y los creyentes dirán entre ellos acerca de los hipócritas No son esos quienes juraron solemnemente por Allah ser de los nuestros. Sus buenas obras habrán sido en vano y perderán en esta vida y en la otra. Oh creyentes, aquellos de ustedes que renieguen de su fe no perjudicarán a Allah en nada. Y Allah hará surgir a otras gentes mejores que ellos, a quienes amará y que lo amarán. Serán humildes con los creyentes y severos con quienes rechazan la verdad. Lucharán por la causa de Allah y no temerán ser reprochados por nadie. Tal es el favor que Allah concede a quien quiere, y el favor de Allah es inmenso, y él todo lo sabe. Sus protectores y aliados son solamente Allah, su mensajero y los creyentes quienes cumplen el salat entregan el asaque y se inclinan ante Allah sometiéndose humildemente a él y quienes tomen por aliados y protectores a Allah a su mensajero y a los creyentes serán de los partidarios de Allah y los partidarios de Allah serán los vencedores oh creyentes no tomen por protectores y aliados a quienes se burlan de su religión de entre quienes recibieron las escrituras antes que ustedes ni a quienes rechazan la verdad y teman a Allah, si de verdad son creyentes. Y cuando realizan la llamada a la oración, salat, se la toman a burla y diversión. Eso es porque son gentes que no razonan. Diles a esos judíos y cristianos que se burlan del Islam, oh Muhammad. Ustedes que recibieron las Escrituras, nos critican por el simple hecho de creer en Allah y y en lo que nos ha revelado el Corán, así como en las Escrituras que reveló con anterioridad, y por creer que muchos de ustedes son rebeldes por preferir la desobediencia a Allah y la falsedad, diles, ¿quieren que les informe sobre aquellas personas que son peores que nosotros para Allah, y que recibirán en consecuencia un castigo peor? Son quienes han sido expulsados de su misericordia, Y han incurrido en su ira, aquellos a quienes transformó en monos y cerdos por violar la ley del sábado, y quienes adoran la falsedad. Esos están en una situación peor, y son quienes realmente están extraviados del camino recto. Y cuando los hipócritas de entre los judíos vienen a ti, dicen, creemos, pero llegan rechazando la verdad y parten del mismo modo, y Alá rechazó. Conoce bien lo que ocultan, y verás que muchos de ellos se precipitan hacia el pecado, la transgresión y la apropiación ilícita de bienes. ¡Qué malo es lo que hacen! ¿Por qué los sabios en su religión y los rabinos no les impiden mentir, proferir palabras pecaminosas y consumir bienes de manera ilícita? ¡Qué malo es lo que hacen! Y los judíos dirán, La mano de Alá está cerrada. Alá es tacaño y no concede provisiones. Alá ha hecho que ellos sean los más tacaños y los ha expulsado de su misericordia, por lo que dicen. Sus manos están abiertas y concede lo que quiere como desea. Y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, no hace sino aumentar la rebeldía y el rechazo a la verdad de muchos de ellos. Y hemos suscitado la enemistad y el odio entre ellos hasta el día de la resurrección. Cada vez que encienden el fuego de la guerra contra ti, Alá los sofoca y hace que sus planes se vuelvan contra ellos. Y no cesan de sembrar la corrupción en la tierra. Y a Alá no le gustan los corruptores. Y si los judíos y los cristianos creyeran en Alá y en su mensajero Muhammad, y tuvieran temor de Alá, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de lo que prohíbe, perdonaríamos sus pecados y los admitiríamos en los jardines de las delicias, el paraíso. Y si hubiesen seguido los mandatos de la Torá y el Evangelio y siguiesen ahora lo que ha sido revelado por su Señor, el Corán, recibirían sustento en abundancia tanto del cielo como de la tierra entre ellos hay una comunidad que está en el buen camino pero muchos de ellos obran mal mensajero transmite a los hombres todo lo que te ha sido revelado por parte de tu señor y si no lo haces porque omites parte por mínima que sea no habrás transmitido su mensaje Allah te protegerá de los hombres. Ciertamente, Allah no guía a quienes rechazan la verdad. Diles a los judíos y a los cristianos: Oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, no siguen realmente ninguna religión mientras no obren conforme a la Torá y al Evangelio originales y a lo que les ha sido revelado ahora por su Señor. Y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, no hará sino aumentar la rebeldía y la incredulidad de muchos de ellos no te apenes pues por las gentes que rechazan la verdad ciertamente los creyentes de esta nación los musulmanes los judíos los sabeos y los cristianos quienes de ellos hayan tenido fe en alá y en el día de la resurrección y hayan obrado rectamente sin desviarse de la verdad y de la unicidad de Alá antes de la aparición de Muhammad serán recompensados por su Señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos y en verdad establecimos un pacto con los hijos de Israel y les enviamos mensajeros cada vez que recibían la llegada de un mensajero con lo que no era de su agrado a unos los desmentían y a otros los mataban y creyeron que no serían castigados y se volvieron ciegos y sordos ante la verdad. Después, tras ser castigados, se arrepintieron y Allah los perdonó. Mas muchos de ellos volvieron a no querer ver ni oír la verdad y se desentendieron de ella. Y Allah ve todo lo que hacen. Realmente, quienes dicen que Allah es el Mesías, hijo de María, han caído en la incredulidad por rechazar la verdad, pues el propio Mesías decía, Oh hijos de Israel, adoren a Allah, mi Señor y su Señor. Allah ha prohibido el paraíso a quien adore a otros fuera de él y no se arrepienta. Y quien lo haga, habitará en el fuego. Y los injustos, idólatras, no se arrepienta no tendrán quien los auxilie realmente quienes dicen que Alá es parte de la Trinidad han caído en la incredulidad pues no hay más que una divinidad con derecho a la adoración Alá y si no desisten de sus palabras quienes nieguen la verdad recibirán un castigo doloroso es que no van a volverse a Alá en arrepentimiento y a pedirle perdón y Alá es indulgente y misericordioso el mesías hijo de María no es sino un mensajero de Alá al igual que otros que lo precedieron y su madre una fiel creyente ambos comían alimentos como todos los seres humanos observa oh Muhammad cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Alá y cómo ellos se alejan de la verdad diles ¿Adoran fuera de Alá aquello que no puede dañarlos ni beneficiarlos? Y Alá es el oyente de todas las cosas. Y el omnisciente, diles a los judíos y a los cristianos, Ustedes que recibieron las Escrituras, no se excedan en su religión más allá de la verdad, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios o de Alá. Ni sigan las pasiones de unas gentes que se extraviaron con anterioridad, que extraviaron a muchos otros, y se desviaron del buen camino. Allah expulsó de su misericordia en las Escrituras que reveló a David, los Salmos, y a Jesús, hijo de María, el Evangelio, a quienes rechazaban la verdad de entre los hijos de Israel, por desobedecer a Allah y a sus mensajeros, y por traspasar los límites de lo prohibido. Solían no censurarse entre ellos las malas acciones que realizaban. Qué malo era lo que hacían. Verás que ahora muchos de ellos se alían con quienes rechazan la verdad. Qué malo es lo que sus propias almas les han incitado a hacer. Han incurrido en la ira de Allah y tendrán un castigo eterno. Si hubiesen creído en Allah, en el profeta Muhammad y en lo que le ha sido revelado, el Corán, no habrían tomado a quienes rechazan la verdad por aliados mas muchos de ellos son rebeldes hallarás que los judíos y los idólatras son los más hostiles contra los creyentes mientras que los más próximos a apreciarlos son quienes se llaman a sí mismos cristianos y esto se debe a que entre ellos hay sacerdotes y monjes que no son arrogantes ante la verdad y la aceptan si escuchan lo que ha sido revelado al mensajero Muhammad ves que sus ojos se llenan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen: Señor nuestro, creemos en tu libro y en tu mensajero Muhammad. Inscríbenos entre quienes dan testimonio de la verdad. ¿Y cómo no íbamos a creer en Alá y en la verdad que nos ha llegado el Corán si deseamos que nuestro Señor nos admita en el paraíso? junto con los virtuosos, Alá los retribuirá por sus palabras con jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Tal es la recompensa de quienes hacen el bien, y quienes no crean en la unicidad de Alá y en su mensajero Muhammad, y nieguen nuestras alellas, el Corán, esos serán los habitantes del fuego. Oh creyentes, no se prohíban las cosas buenas que Alá les ha permitido y no traspasen los límites de lo lícito. Ciertamente, Alá no ama a los transgresores, y coman de las cosas lícitas y buenas que Alá les ha proveído, y teman a Alá, en quien creen. Alá no los castigará por los juramentos que pronuncian de manera inintencionada, pero sí lo hará por lo que juren deliberadamente y no cumplan. No como expiación por no cumplir sus juramentos deberán alimentar a 10 pobres con lo que normalmente alimentan a sus familias o vestirlos o liberar a un esclavo pero quien no pueda permitirse alguna de las acciones mencionadas anteriormente deberá ayunar 3 días esta es la expiación de los juramentos que pronuncian y no cumplen o bien juren en vano y sean responsables con sus juramentos. No juren demasiado y cumplan lo que juren. Así es como Alá les aclara sus mandatos para que sean agradecidos. Oh creyentes, las bebidas alcohólicas, los juegos de azar, los altares donde se sacrifican ofrendas a falsas divinidades y vaticinar el futuro o la suerte mediante flechas, práctica que se hacía antes del Islam, son una abominación y obra del demonio así que aléjense de todo ello para que puedan triunfar y prosperar el demonio quiere incitar entre ustedes la enemistad y el odio mediante las bebidas alcohólicas y los juegos de azar y quiere evitar que recuerden a alá y que recen es que no se alejarán de ello y obedezcan a alá y a su mensajero y cuídense de desobedecer Y si le dan la espalda al profeta y lo desobedecen. Sepan que a él solo le incumbe transmitir el mensaje de Allah con claridad. Quienes creen y obran rectamente no serán reprochados por lo que hayan consumido con anterioridad a la prohibición. Siempre y cuando tengan temor de Allah, crean en él y realicen buenas obras y aumente después su temor de Allah y su fe en él mediante la realización constante de buenas acciones que demuestren su fe y su deseo de complacer a Allah y lleguen a adorar a Allah con plena conciencia de él como si lo estuvieran viendo y Allah ama a quienes hacen el bien y lo adoran de la mejor de las maneras oh creyentes Allah los pondrá a prueba prohibiéndoles la casa que puedan alcanzar con las manos o lanzas cuando estén en el estado de consagración para realizar la peregrinación y tengan entonces prohibido casar para que se manifieste quien tiene temor de él cuando nadie lo ve y quien traspase los límites de lo lícito tendrá un castigo doloroso oh creyentes no casen cuando estén en estado de consagración para la peregrinación y quien de ustedes lo haga de manera intencionada Tendrá que compensarlo mediante el sacrificio de una pieza similar a la que cazó y llevarla a la Kaaba como ofrenda a Allah, la cual deberá ser determinada por dos hombres justos de entre ustedes. O bien, deberá alimentar a los pobres como expiación, o ayunar un plazo equivalente para que tome conciencia de la gravedad de lo que ha cometido. Allah perdonará lo que se haya realizado en el pasado antes de que la caza estuviese prohibida pero quien reincida será castigado por Allah en respuesta a su acción y Allah es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen les está permitida la pesca si están en estado de consagración para la peregrinación y alimentarse de lo que el mar les proporcione aun estando muerto para su disfrute y el de quienes se hallen de viaje pero se les prohíbe la caza mientras estén en dicho estado de consagración y teman a Alá ante quien serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección Alá ha hecho de la Kaaba la casa sagrada un refugio seguro donde realizar las peregrinaciones del Hajj y del Umrah y también garantiza seguridad a los hombres los meses sagrados los animales destinados al sacrificio y las guirnaldas ello es para que sepan que allah tiene conocimiento de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y que allah es omnisciente sepan que allah es severo en el castigo pero que también es indulgente y misericordioso al mensajero muhammad solo le incumbe transmitirles el mensaje y allah sabe lo que manifiestan y lo que ocultan di Oh, Muhammad, no puede compararse lo bueno y lícito con lo malo e ilícito, aunque te impresione la abundancia de lo malo. Y teman a Allah, hombres de buen juicio. No hagan lícito lo que Allah ha prohibido, para que así puedan triunfar y prosperar. Oh, creyentes, no pregunten sobre asuntos que no han sido revelados por el bien de ustedes. Si preguntan sobre ellos cuando el Corán está siendo revelado, se les explicarán y puede que les resulte difícil cumplir lo que se les dice. Alá no ha perdonado por lo que preguntaron con anterioridad. Y Alá es indulgente y tolerante. Otras gentes que los precedieron también formularon tales preguntas con actitud desafiante. Y pasaron a rechazar la verdad y no porque no creyeron en las respuestas que obtuvieron ni obedecieron. Alá no ha ordenado cosas como bajira, saiba, wasila o ham. Quienes rechazan la verdad inventan mentiras contra Alá. Y la mayoría de ellos no razonan. Vengan y acérquense a lo que Alá ha revelado y a su mensajero. Dicen Nos basta lo que encontramos que seguían nuestros antepasados. ¿Cómo? Aun cuando sus antepasados no sabían nada ni estaban guiados, creyentes. Preocúpense de ustedes mismos realizando todas las buenas obras que puedan. Quien se extravíe no podrá perjudicarlos en nada si están en el buen camino. Todos retornarán a la el día de la resurrección y les informará sobre lo que hacían en la vida terrenal oh creyentes si alguno de ustedes está próximo a morir y quiere dejar testamento que tome a dos testigos justos de entre ustedes o a otros dos que no sean de los suyos porque no sean musulmanes si la adversidad de la muerte los alcanza estando de viaje reténganlos después del salat y si tienen dudas sobre ellos que juren por Alá lo siguiente no cambiaremos el testimonio bajo ningún precio ni en beneficio de algún pariente cercano y no ocultaremos el testimonio de Alá de lo contrario estaríamos entre los pecadores y si se descubre que ambos han pecado porque han mentido o se han hecho con parte de la herencia del testamento que otros dos testigos de entre los parientes más cercanos del fallecido ocupen su lugar y juren por Allah lo siguiente nuestro testimonio es más verídico que el de los testigos anteriores y no nos hemos excedido al acusarlos de mentir de lo contrario estaríamos entre los injustos así será más probable que den un testimonio correcto porque temerán que si mienten sus juramentos puedan ser refutados por otros posteriores y teman a Alá y obedezcan y Alá no guía a las gentes rebeldes que se niegan a obedecer a Alá y prefieren la falsedad a la verdad el día en que Alá reúna a sus mensajeros el día de la resurrección y les pregunte qué respuesta obtuvieron de los hombres cuando los exhortaban a la unicidad de Alá estos responderán lo desconocemos realmente solo tú posees el conocimiento absoluto de todas las cosas y recuerda a tu gente cuando alal le dijo a jesús hijo de maría recuerda las gracias que te he concedido así como a tu madre cuando te apoyé y fortalecí con el ángel gabriel para que hablaras a los hombres en la cuna y en la madurez Y cuando te enseñé la escritura y la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando moldeaste a partir del barro la figura de un pájaro con mi permiso y soplaste en él y se convirtió en un pájaro de verdad con mi permiso. Y cuando curabas al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso. Y cuando resucitabas a los muertos con mi permiso y cuando te protegí de los hijos de Israel cuando llegaste a ellos con claros milagros y dijeron quienes de entre ellos rechazaban la verdad que no era sino pura brujería y cuando inspiré a tus discípulos que creyeran en mí y en mi profeta tú Jesús dijeron creemos se te testigo de que nos sometemos a ti y recuerda cuando los discípulos dijeron Jesús Hijo de María, ¿puede tu Señor hacer descender sobre nosotros una mesa servida del cielo? Jesús respondió, Teman a Alá, si de verdad son creyentes. Dijeron, Queremos comer de ella y tranquilizar los corazones afianzando nuestra fe, y asegurarnos de que dices la verdad y ser testigos de ella. Jesús, Hijo de María, dijo, invocó a Alá diciendo, Señor nuestro, haz descender sobre nosotros una mesa servida del cielo que sea motivo de celebración para el primero y último de nosotros y una prueba de tu poder y de que aceptas mi súplica para que ellos acepten el mensaje que les transmito y concédenos de tu provisión pues tú eres el mejor proveedor. Alá dijo, La haré descender sobre ustedes. Mas quien tras ello rechace la verdad de entre ustedes, recibirá un castigo de mi parte, como nadie antes en el mundo había recibido. Y Alá dirá a Jesús el día de la resurrección. Jesús, Hijo de María, ¿Dijiste tú a la gente que te tomaran a ti y a tu madre por divinidades en vez de a mí? Jesús dirá, Gloria a ti. ¿Cómo iba a decir algo que no tengo derecho a decir? Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, mientras que yo no sé lo que hay en ti. Tú eres el conocedor absoluto de todas las cosas. Solo les dije lo que tú me ordenaste decir. Adoren solamente a la mi Señor y su Señor. Y fui su testigo mientras permanecí entre ellos. Mas cuando me ascendiste a ti, fuiste tú quien lo supervisó. Y tú eres testigo de todas las cosas. Si los castigas, son tus siervos. Y si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. Allah dirá, Este es el día en que los veraces verán su veracidad recompensada. Obtendrán jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Alá estará complacido con ellos, y ellos con Él. Esa será la gran victoria. A Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra, y de cuanto hay en ellos. Y Él tiene poder sobre todas las cosas.